Dos cuestiones para, para pensar un poco, ¿no? una que ya has pensado, vamos, que ya has dicho tú que hay que repensar y que estoy plenamente de acuerdo. Nosotros aquí también estamos un poco pendientes de, bueno, pues de dar unas vueltas que es el asunto de los centros de, de planificación. ¿no? Cuando hemos ido recogiendo entrevistas de las mujeres a que ya se capacitan Ha salido mucho, aquí lo hemos recogido poquito, porque bueno nos queríamos centrar más en otra cosa, pero claro, algo teníamos que decir. Pero sí que es verdad que ha salido siempre un poco la cuestión esa de que, uh, íbamos súper emocionadas y se nos cayó el mundo encima. O sea, que una vez que empezamos la discusión con el ayuntamiento, etcétera pues que poco a poco nos quedamos sin armas, por decirlo así, y que fueron ellos los que tomaron la iniciativa hicieron una cosa que no es lo que queríamos nosotras. ¿no? Entonces, ¿qué pasó allí? No? O sea El repensar un poquito qué es lo que pasó en ese proceso que realmente fue además como, como un palo ¿no? y que en la última temporada nos quedamos así como que no sabíamos muy bien qué hacer. ¿no? Entonces, a mí eso me parece que es una cuestión, bueno, aquí también en el grupo lo hemos hablado, porque ya digo, ha salido en las, en las entrevistas y que sería un punto importante quizá, bueno, repensarlo, como decimos nosotras, nos o ha repensado para ver si a partir de ahí podemos, bueno, pues pues plantear otras cosas, ¿no? Y luego otra cuestión que para mí parece que es discutible, bueno, a mí me, me crea problemas, entonces quiero plantearlo, es lo que tú has dicho de relacionar el derecho de, de, de al aborto con el derecho de la sociedad basca la autodeterminación, ¿no? A mí me crea problemas en el sentido de que, bueno, cuando hablamos del derecho de aborto yo creo que, que hablamos de, de un derecho que, que toca a todas las mujeres, de distinta manera posiblemente, ¿no? Bueno, seguro, de distinta manera, pero pero que toca a todas las mujeres, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos del derecho la vasca a la sociedad basca la autodeterminación, estamos hablando de un problema político que de alguna manera lo que se plantea es un modelo político al cual pues unas personas lo tendrán más claro, otras menos ¿no? entonces que de alguna manera ahí puede crear división o sea, no todas las mujeres están en, en ese problema, en esa situación de pensar en eso, a unas les parecerá estupendo a otras, bueno, pues para ellas será un problema secundario y otras dirán que bueno, que conmigo eso no, no va, ¿no? Entonces yo lo veo problemático, sobre todo por otra cosa que decías después, que no sé dónde está, de que una de las cuestiones que se veía de la primera fase ¿no? es que eh, se, se veía que las feministas habían llevado adelante unos derechos que todas las mujeres de alguna manera afectaban que, que ellas habían sido las que habían defendido sus derechos. ¿no? Entonces, bueno, ahí está mi contradicción, ¿no? O sea, ahí, entonces, bueno, no queremos ahora que sea eso también, o sea, que, que de alguna manera todas las, las mujeres reconozcan que las civilizas llevamos un poco eh, esa lucha, entonces, bueno, no sé si me explico muy bien, pero esa es la contradicción que, que veo, ¿no? En esa bueno, empiezo por lo último. No estoy planteando que tengamos que coger como consigna unitarias. ¿eh? Estoy diciendo que desde el tema de derecho a autodeterminación, estoy diciendo... Estoy diciendo que desde mi posición, eh, a ver, era por dos cuestiones. Una, que creo que estaremos todas de acuerdo, era que, que el, el aborto tiene un carácter simbólico que va más allá de las mujeres, más allá del cuerpo, o sea, que, que habla de muchas más cosas, ¿no? entonces habla de, a mí por ejemplo me habla de esto pero que habla de más cosas, eso es la idea en segundo lugar desde mi posición eso. entonces eh, si me estás preguntando que yo forzaría por ejemplo si una plataforma yo forzaría eso no, no, no estaba planteando eso, estaba planteando que me extraña que non haia ningún grupo feminista bueno, igual estoy exagerando y, y, y es mentira pero que en, en una acción particular no digo en una plataforma unitaria si en una acción particular no se pone en relación eso él no lo planteaba tanto como algo que haya que incorporarlo unitariamente que estoy de acuerdo contigo que hoy día como aquella entonces conseguimos ¿no? llamar la atención de mujeres que no tenían nada que ver con el feminismo en base a algo que ellas sentían como de todas las mujeres pues efectivamente hoy yo creo que tendríamos que conseguir ...más allá incluso de las mujeres... ...algo que fuera de todo el mundo... ¿no? ...entonces bueno, simplemente lo planteo como una discusión... ...no lo estoy haciendo como algo... o bueno, el tema de los centros de planning... ...lo que pasa es que daría para mucho... ¿eh? ...porque hay muchas cosas que se pueden discutir... ...en, en el tema de los centros de planning... Eh, ...se me ocurren como tres... Eh, ...aparte de primero hacer un balance de lo que pasó... ...que es lo que tú creo que estás diciendo... ¿no? ...que pasó, por qué pasó y no... ...pero aparte se me ocurren tres cosas... ...una... En los 90, los centros... Eh, ...del que estábamos... ...algunos éramos municipales... ...en general éramos municipales... ...los de Bilbao eran módulos de atención psicosocial... ...se llamaba... Bueno, el, ...o sea que de hecho nos permite... o ...empieza una campaña con el tema de los públicos... ...y se hacen públicos... no ...se integran en la red pública asistencial... ...por ejemplo Basauri... ...yo era defensora a cerrima de lo público... ...porque entonces hubo discusiones... ...y a mí esta, este esta discusión también... Yo siempre digo que es que estamos haciendo un poco balance histórico de muchas cosas, pues de esto también poco balance histórico. Eh, lo comparo con toda la discusión a otro nivel, ¿no? que tuviera el tema de las icastolas, ¿no? a un nivel mucho mayor lo de las icastolas y mucho más sangriento, diría yo, no de las que decían que sí que no. Pero fue un poco parecido, a un nivel muy menor, el tema de, de los planes, porque había mujeres que decían no, no, no, no, no lo hagamos público, que aquí perdemos tal, y al final solo se mantuvieron como propios... Eh, bueno, con, un, con una situación legal un poco especial, los tres de, de Bilbao, ¿no? Y el resto se integraron o, o se desintegraron, ¿no? Y luego yo, sinceramente, aunque era muy partidaria de lo público, creo que quizá, no sé, no sé si acertamos, o quizá había que haber buscado, porque realmente en pocos años ra, perdimos un montón de, de cosas y se, y se integraron algunos servicios, pero se quedaron un poco como, bueno, pues... Revisiones ginecológicas, tal, o sea, se, se perdió el carácter que tenían los centros, ¿no? Eso por una parte. Por otra, creo que otro tema que se puede discutir es el tema de la profesionalización, que es otro de los temas que yo creo que no estamos eh, reflexionando suficientemente. Y es son las, eh, bueno, creo diría que somos las primeras feministas las que trabajamos en los planes que nos profesionalizamos en el feminismo, ¿no? Hoy día hay muchas profesionales del feminismo en distintos ámbitos, ¿no? pero en aquel entonces éramos las primeras. Y sobre esto yo creo que, uff, esto daría para, para por lo menos para otra charla. Y es, por ejemplo, nosotras éramos profesionales, trabajamos cuatro en el centro de planificación y teníamos una relación estrechísima con el grupo de mujeres. Pero claro, llegó un momento que nosotras éramos las que sabíamos del tema. Quiero decir, incluso las relaciones entre el movimiento y, y, y las profesionales de los centros, lo, las ventajas, los inconvenientes... O sea, todo este tema, la profesionalización del feminismo, podríamos utilizar este ejemplo y otros, ¿no? Y luego, de todas formas, ahí se puede... hay una Esto igual es menor, pero tuvo su importancia. Como sabéis, en los centros de planificación que funcionaron eh, había lo que se llamaban las monitoras. ¿no? En Cataluña se llamaron las consultoras y aquí las llamaban las monitoras de, de planificación. Bueno, monitoras las llamamos llamábamos. ¿no? Eran mujeres, y esto es interesante, ¿eh? porque luego hoy día se está hablando de estas cosas, mujeres que, que a veces no tenían, bueno, muchas, no tenían título sanitario, que tenían una experiencia, que aprendieron en el feminismo, que hicieron cursos, pero muy empírico, quiero decir, y que luego, y aquí creo que hay que decir un nombre, que es Celina pereda Celina pereda es una, bueno, trabajaba en el, en el, en el departamento de sanidad en aquel momento, una feminista y muy implicada con el tema de la salud pública, y a ella se le ocurrió algo, y la verdad es que se obtuvo muy bien, y era conseguir la acreditación del conocimiento de todas estas mujeres, que eran bastantes, Y se hizo un protocolo, unos exámenes y tal, y entonces, bueno, no me acuerdo cuántas, pero bastantes, unas pues 20 o 30 no sé cuántas, que trabajaban, o igual más, ¿eh? que trabajaban en los centros, hicieron un examen y consiguieron como mínimo el título de auxiliares de clínica. Y con eso, de alguna manera, acreditaron el conocimiento para seguir siendo monitoras. no Bueno, luego con el, con el tiempo se quedaron solo como sellare pero a ver estoy planteando esto porque más allá del, del aborto y del, de la anticoncepción y tal fue un ejemplo de cómo nosotras podemos acreditar conocimiento de las mujeres y darles un estatus eh, legal o tal que ¿no? eso se ha planteado también a veces con el tema de las cuidadoras ¿no? entonces bueno es, tenemos aquí un ejemplo y aquí de la verdad que la, la idea de celina pereda fue muy buena entonces bueno hay muchas cosas que se podrían decir con el tema de los planes desde luego que perdimos mmm, aquella realidad Pero, quizá, digo, como idea para trabajar en, en Orereta, en algunos pueblos lo que se, se ha recuperado es lo de las oficinas de información sexual y anticonceptiva para jóvenes. En Ermoay, en, no solo para jóvenes, pero bueno, sobre todo, dije, jóvenes en Basari también tenemos dentro de Marienea. Entonces, bueno, quizá eso, porque ahora pedir un centro de planificación no sería posible, ¿no?, dentro del organigrama de Osaki de Echa, o tal. Pero quizá lo de la oficina de información sexual y anticonceptiva, como se le llamen, ¿no? vamos... Pues, es una idea porque eso realmente está sin, sin cubrir ¿no? eso es lo que se me ocurre pero esto es un mundo efectivamente lo de los planes ¿sí? quería mencionar una cuestión no tengo mucha idea sobre el tema que del aborto farmacológico pero sí que lo que has planteado es un poco a nivel de agencia es una cuestión más bien agencia respecto a lo que estamos tratando Pero sí que me viene, con lo que tú has planteado, me viene una idea. Eh, has mencionado que es un logro empírico de las mujeres de Latinoamérica. Y sí que lo he unido con la idea de que tenemos una, un sistema sanitario que es muy antrocéntrico y a nivel médico hay determinadas profesionales que está reivindicando la, pues la carencia de investigación con respecto a las mujeres y estamos recibiendo tra tratamientos encaminados más hacia pues, el cuerpo común. Enten, si sí que lo que has planteado me, ha venido, me trae una idea que es que esas mujeres no solamente eh, han, han hecho una investigación, es decir, han sido capaces de investigar porque han sido capaces de compartir datos entre ellas con respecto a que determinados fármacos que les estaban produciendo. entonces me ha gustado mucho la idea porque han sido capaces de compartir esos datos y llegar a conclusiones que en otros ámbitos profesionales no, no se están realizando. Y bueno, considero que es importante poderlo unir con pues, los déficits que tenemos a nivel sanitario por respecto al de, a la investigación del cuerpo de la mujer. Sí, sí. Con lo cual, en cierta manera, supone pues, un logro más añadido a, a lo que tú habías mencionado. Sí, sí, sí. Bueno, hay, eh, a nivel del de tema de salud hay mucho hecho, eh. quiero decir que yo que sé, las últimas campañas, yo que sé, con el tema de las vacunas, por ejemplo, de, con el papilomavirus o tal, hay un movimiento de feministas profesionales y afectadas, ¿no?, no solo de, de profesionales, ¿no? Digo, eso, hay, hay muchísimos ejemplos, ¿eh? yo creo que tenemos muchos ejemplos. Y con el tema del aborto farmacológico, lo que, bueno, yo hice cuando... Bueno, escribí una cosa sobre el aborto y entonces estuve mirando en internet a ver lo que conseguí y la verdad es que consigues muy poco o sea que habría que ir porque yo creo que si se hace una investigación se podría conseguir incluso eh, quiénes fueron esas mujeres se habla siempre de latinoamericanas y brasileñas pero no sabemos exactamente pero bueno yo creo que alguien yo que soy una periodista por ejemplo de estas que hace investigación o tal ¿no? Yendo allí y tal, al final se podría conseguir, porque claro, estamos contando esto, pero queda un poco como demasiado general, ¿no? Merecería la pena hacer un buen una buena búsqueda, ¿no? Lo que dice se dice, por ejemplo, es que probablemente muchas mujeres eh, inmigrantes aquí están abortando también con el misoprostol y pasan de clínicas y de tal, ellas saben que se aborta así, consigan las, las pastillas y, y abortan, ¿no? Hombre, es verdad que la combinación de las dos pastillas parece que es mucho más segura, ¿no? Solo el CITOTEC es menos seguro, pero probablemente también están están abortando aquí, ¿no? Y luego pues, con esto también podríamos ver, pues, yo conozco un poco más el tema de, de Nicaragua, ¿no? Como allí los, los grupos feministas están, bueno, están consiguiendo pastillas y los en situación súper ilegal, ¿eh? Pero están consiguiendo las pastillas y tal, que cuando aquí pensábamos que quizá al final la reforma salía, la reforma completa que quería Gallardón salía, yo creo que nosotros, por ejemplo, en decíamos, bueno, pues entonces nos tendremos que poner a a dar pastillas ¿no? es en fin, volver un poco a la idea del aborto ilegal y, y conseguir bueno luego menos mal que por lo menos eso no hemos tenido que hacer pero bueno sería una posibilidad ¿no? aquí está bastante toás está bastante se marcha en marcha o marchilla ¿eh? pero digo la, las que están consiguiendo el misoprostol para mandar a latinoamérica están un poco controlado porque claro todos saben que es que es abortivo ¿no? y entonces cuesta un poco conseguir pero bueno se podría hacer un tráfico yo creo que hay un cierto tráfico hoy día aquí de, del misopróstole ¿eh? por parte de las mujeres probablemente sin contar con las feministas para nada sino si no, prácticas ya saben que es hace así punto ¿eh? pero bueno lo que dices tú yo creo que precisamente en el, en el tema de la salud es pues, que sería difícil hacer una historia de bueno en un pueblo sí como como hereta pero digo en general del movimiento feminista y la salud no sabrías muy bien por dónde empezaré ¿eh? o por dónde continuar en ¿eh? mogoillon pero bueno yo recalcaba que a mí me llama la atención que en esto no le hayamos prestado tanta atención, ¿no? Me da que pensar, no sé. Bueno, bueno. like. es <i -muş> crecasco, <tercer -fish> <isif task>